MUNDOFONÍAS fonías Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Esta es una nueva edición de este programa que podéis escuchar en emisoras de los cuatro rincones del planeta, también a través de diversas plataformas en internet, también en nuestra web mundofonías.com, así que mandamos un saludo a nuestros oyentes de todo el mundo y como siempre estamos dispuestos a disfrutar con las músicas más emocionantes y fascinantes de nuestro planeta. Hemos comenzado estrenando un disco que verá a la luz pues el año que viene en el 2013 y a finales del mes de febrero el día 25 concretamente se publicará esta Road Guide to Irish Music, esta guía Road a la música irlandesa, la tercera edición, es decir, el tercer recopilatorio de la Road guides que el sello World Missing Network dedica a la fascinante música irlandesa. Y contiene piezas como esta que hemos escuchado a cargo de este virtuoso de la flauta, Brian Finnegan, que nos traía pues, una serie de temas dedicados a la ciudad de Belfast, en Irlanda del Norte. Dejamos las flautas y escuchamos violines, los del trío Fiddle. Pues Fidil es este trío de violinistas que interpretaban 2 gigas dentro de este disco, está Road Guide to Irish Music. Pues vamos a continuar con otro grupo que viene de Irlanda, de la parte norte, y es más, de, la, de Irlanda del Norte, la parte de Irlanda, de la Isla de Irlanda, que depende del Reino Unido. Desde Belfast, precisamente, viene At First Light, grupo formado por John McSherry, en las gaitas, Donald O'Connor, en violín y otros instrumentos, Y Francis McKilduff, que toca diversos instrumentos también, percusiones, también la gaita irlandesa, la William Pipe, etcétera, etcétera. Pues vamos a escuchar a First Light, este grupo que también participa en la Road Guide, a la música irlandesa. Reiteros de rogery es la pieza que acabamos de escuchar, que nos acercaba a este grupo norirlandés At First Light. Es eh, un grupo que participa en la road guide a la música irlandesa, The Road Guide to Irish Music, su tercera edición, que como decíamos será publicada el próximo mes de febrero, a finales de ese mes. Y dos de los artistas que están en este grupo están también en el disco que acompaña a esta recopilación. Es un disco que firman John Masherry, Donald O'Connor, que son los que están en el grupo que acabamos de oír, junto con Bob Brozman. Ellos tienen este disco llamado Six Days Down, del que oímos el tema Portaferry Swing.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 Quero um gato Todo prato quero a fome Todo nome um objeto Todo veto um plebiscito Todo mito Quero a morte Toda sorte quero o dado Todo dedo quero o toque Todo choque a carbonização Todo choque a carbonização Todo mar quero banhista Tudo quer paisagem, o machado quer floresta, tudo mata quer um pau, tudo quer e tudo pode, tudo afirma e tudo nega, tudo pega e tudo pega, pega bem ou pega mal, tudo pega e tudo pega, pega bem ou pega mal.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 Quer pensar? Começa a duvidar floresta, tudo macho quer um pau. Tudo querer tudo pod Tu não afirma, tudo nega. Tudo pega, tudo pega, pega bem ou pega mal. Tudo pega, tudo pega, pega bem ou pega mal. Pega o, o, o trem da mudança não descansa. Vamos embora fazer o sol raiar. Deixa o gosto do prato na balança. Quem quer a comida tem a lança. Que faz o posso se juntar. Pega o trem da mudança não descansa. Vamos embora fazer o sol raiar. Deixa o gosto prato na balança que que a comida tem a lança. Quem que faz os posso, posso se juntar que faz os opostos se, se juntar que faz os opostos se juntar Pues de tierras irlandesas hemos continuado navegando por el Atlántico y nos hemos quedado en una especie de punto medio entre Galicia y Brasil, de hecho este disco se llama Son Brasilego, es decir, soy Brasil gallego o Brasillego, podría ser, lo firma un músico brasileño, Sergio Tanús un músico, por otro lado, muy ligado a Galicia musicalmente con el grupo de Uxía, por ejemplo, y también interviniendo en eh, eventos como eh, Cantos na Maré Cantos en la Marea, esa edición anual de músicos que vienen de toda la lusofonía, todo el ámbito de la lengua Eh, gallego-portuguesa y que, por ejemplo, tendrá su próxima edición el 12 de enero en Pontevedra, en el Pazo da Cultura, con la presencia del portugués Rui Veloso, del brasileño Chico César, el mozambiqueño Sheni Wagune y, desde Galicia, SES, con una banda musical de base, también, de eh, acompañamiento a todos estos artistas, donde, entre otros, pues está Sergio Tanus, a quien hemos escuchado también. Está otra gente como Paulo Borges, que es el director musical, está también eh, nuestro querido Joaquín ese percusionista portugués excelente, está Berg, está José Manuel Díaz y un montón de gente, y Uxía como directora artística. Pues bueno, esa es la convocatoria de Cantos Namaré, pero eh, ahora estábamos con el disco de Sergio Tanús, eh, que se abría con esta pieza que acabamos de escuchar, se llama Otros Quereres, y en él participa otra Uxía, otra voz gallega, en este caso la de Uxía Pedreira, conocida por formar parte de proyectos como Marful, etcétera, etcétera. La música de Sergio Tanús. Y seguimos con música que llega desde Portugal y que hace un grupo portugués llamado O Baú, es decir, El Baúl. Su disco se llama Achégate, es decir, Acércate, y se llama así por uno de los temas que lo componen: la canción Achégate a mi marusha, una pieza tradicional gallega que también popularizó José Afonso y que interpretan así este septeto de Portugal. That's hard Oíamos Achégate a mí Marusha en la versión de Obaú, este septeto de Lisboa con la voz, en este caso de invitada, de Sara Vidal, la que fue cantante del grupo gallego Luarna Lubre. Y seguimos con Galicia como punto de referencia, pero también con conexiones con otros lugares, en este caso sin salir del ámbito ibérico, porque en esta pieza, además del protagonista, que es el flautista gaitero y excelente intérprete Carlos Núñez, Pues está el triki Tilari vasco Kepa Junquera y dos flamencos, o más o menos flamencos Rafael Riqueni a la guitarra Tino Di Geraldo en las percusiones, es una pieza clásica de este músico de Carlos Núñez que apareció en su primer disco del año 96 nada menos su debut discográfico en solitario, después de participar en grupos como Mato Congrio y diversas experiencias y de ser el, el niño prodigio de la música gallega, apadrinado y mimado por los chieftains, etc etcétera, pues ella apareció con este disco A Irmandad de las Estrellas" en el 96 y la canción que le da título y que vuelve a aparecer en ese múltiple disco recopilatorio que se publica en estos tiempos con temas de la carrera de Carlos Núñez ese Discover, donde también encontramos esta Irmandad de las Estrellas". Y en la radio que es el que a ti te entretiene Pues mundo tiene que ser Pues vaya fácil que es Y a veces Hoy vamos a Mercedes Peón, esta increíble autora, compositora, cantante que nos encanta aquí en Mundofonías. Mercedes Peón con el tema de Roran, de lo que es de momento su último disco llamado SOS. Y la vimos con motivo de un disco recuperatorio llamado Cantigas de Mujeres, que contiene pues, varias cantantes, mujeres de Galicia que cantan o interpretan su propia música también. Y en este caso era Mercedes Peón, pero seguimos repasando un poco lo que es este disco. Efectivamente, sobre todo cantantes, pero también alguna instrumentista. Luego lo veremos. De momento nos quedamos con las voces de Leilía. A mí. teníamos a Leilía grupo de pandeireteiras de cantareiras gallegas pues de los más veteranos Y legendarios, aquí teníamos esta pieza que forma parte del recopilatorio Cantigas de Mujeres esta Voz das Amigas, una pieza que forma parte también del último disco hasta ahora de Leilía, ese disco titulado Consentimiento Y también, como decía Juan Antonio, hay instrumentistas de mucha referencia en Galicia, como por ejemplo Susana Seibane, de la que se recoge el tema Joaninha. El suaniña de Susana Seibane Suaniña, que puede ser Mariquita, el insecto, o Juanita, en gallego. Susana Seibane dentro de este disco recopilatorio Cantigas de Mujeres. Y ya tenemos que irnos despidiendo por aquí por Mundofonías. Un programa que, como sabéis, hacemos a la y Juan Antonio Vázquez. Nos podéis localizar en nuestra web mundofonías.com a través de Facebook, de Twitter y en nuestro correo electrónico radio arroba mundofonías.com. Os dejamos con otro ejemplo de este recopilatorio de este cantigas de mujeres, este recopilatorio de mujeres gallegas, y en este caso con Mónica Denut, que nos acerca una pieza tradicional, bien conocida del repertorio del folclore gallego ¿Por qué no he de cantar? Eh? ¿Por qué no he de cantar? Con un curioso tratamiento, como vais a comprobar. Nos despedimos. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Hasta pronto.